Hola a todos. Una vez que nuestro director, Juan Cabezas, nos da la entrada, empezamos. Y vamos a sumergirnos en una historia que es casi una misión de rescate. La de un historiador que ha dedicado décadas a recuperar, pieza a pieza, la memoria perdida de un pueblo. Así es. Vamos a hablar de una publicación que es eh, fundamental. Un trabajo impresionante del historiador alameño Salvador Raya Retamero. La noticia, por cierto, la encontramos en alama.com, en la sección Libros y Publicación y la firma Antonio Arenas Maestre. Exacto. Y se trata de la publicación del segundo volumen de los índices de las actas capitulares de Alhama, un proyecto que además apoya al ayuntamiento. Sí, el título completo es Acta capitulares de Alhama Artigijuliensis, Juliensis 1642-1849, índice de regestas. Que, a ver, dicho así suena un poco técnico, ¿no? Sí, bueno, para que nos hagamos una idea, las actas capitulares son como las actas de los plenos del ayuntamiento, pero de hace 400 años. Ah, vale. Y las gestas son los resúmenes el de qué se habló hoy de cada sesión vamos que este libro es la llave para entender el día a día de alama durante más de dos siglos y es la continuación de un primer volumen justo el primero cubría desde 1568 este nuevo arranca en 1642 un momento entonces si el primero acababa en 1637 y este empieza en el 42 qué pasa con esos cinco años hay un hueco ahí Pues ahí está una de las claves. El propio autor lo explica. Esos huecos se deben a la pérdida de documentos. Ah. Algunos se perdieron durante la invasión francesa, pero otros, y esto es muy curioso, por un... Un exceso de celo, digamos. ¿Cómo que un exceso de celo? Pues que los propios regidores se llevaban los papeles a casa para estudiarlos y simplemente nunca los devolvían al archivo. No me digas. O sea, que el teletrabajo del siglo XVII era llevarte un trozo de la historia de tu pueblo a casa y que se quedara allí para siempre. Básicamente. Es una pena, claro, pensar en todo lo que se ha perdido. Es increíble. Totalmente. Pero por eso mismo, lo que sí se ha conservado, lo que ha sobrevivido a todo eso, es oro puro. ¿Y qué tipo de oro? ¿Qué nos cuentan esos papeles que sí han llegado hasta nosotros? Pues es fascinante porque no es la gran historia de reyes y batallas. Es la vida cotidiana. Es descubrir que en el siglo XVII ya se discutía sobre la red de agua potable o sobre el salario de los maestros y los médicos. O sea que los problemas del día a día no han cambiado tanto como pensamos. Para nada. También se hablaba de cómo gestionar el hospital real para la gente sin recursos. Se resolvían disputas. En fin, la vida misma. Me encanta cuando la historia se vuelve así de cercana. En la noticia se menciona... Ejemplos concretos, Sí, como el acuerdo para construir el gran coro de la Iglesia Mayor, para que entrase todo el pueblo en las fiestas importantes. O, fíjate, la compra de un reloj nuevo para la villa a finales del siglo XVI. Justo. Y ese reloj, como ya se comentó en alama.com, es el mismo que se ha restaurado hace poco. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y ahora se puede visitar en el CIAC, el Centro de Interpretación de Alama de Granada. Es una conexión directa con ese pasado. Y el libro no solo mira el pasado, ¿verdad? También lanza propuestas de futuro. Exacto. Y esto es clave. Salvador Raya no se queda en la recopilación, sino que propone algo muy necesario, crear un archivo general de los consejos. ¿Y eso qué sería? Pues la idea es bastante lógica. Juntar en un único lugar toda la documentación municipal, que ahora mismo está dispersa, para protegerla y evitar que se pierda más. Es algo que ya se hizo, por ejemplo, con los protocolos notariales de Granada, y funcionó muy bien. Además, la noticia destaca que el libro no es solo texto, que el contenido visual es muy importante. Muchísimo. Incluye planimetría de la alama medieval, ilustraciones que recrean las puertas de la muralla que ya no existen. ¡Qué bueno! Sí, son obras de artistas como Juan Miguel Torres y Stephen Smith, y también hay fotografías de Jorge. Belaspo. Y un detalle importante, para quien quiera profundizar, en la noticia de la web hay un vídeo donde el propio autor explica su obra. Pues queda clarísimo que es una publicación fundamental para cualquiera que le interese la historia de Alhama. Sin duda, ambos volúmenes, publicados por la editorial Hispania con la colaboración del ayuntamiento, se pueden encontrar en el propio ayuntamiento de Alhama. Un trabajo increíble que rescata nuestro pasado para que no se olvide. Y que nos deja pensando en cuántas historias como estas seguirán ocultas en archivos, o peor, perdidas en el fondo de un cajón esperando a que alguien las encuentre Con esa reflexión terminamos El equipo de redacción ya sigue trabajando en la siguiente información Nosotros nos despedimos En la dirección y el control técnico ha estado Juan Cabezas que es quien ahora pone la sintonía de salida Radio Alama en Internet y Alama.com. Información para compartir